a la perra, la perra del de compa y parra, que por mandarlo a la porra, ayer me mordió la perra, como me mordió la perra, a la corte lo llevé, y parra soltó la perra, y el señor vuelo volvió. En el juicio el juez llamaba a Parra constantemente, y Parra estaba presente y al juez no le contestaba. Como no le contestaba, a la porra lo mandó, y Parra soltó la perra y el señor no. Señor que llegue, ye, porque la gente reía, y en eso se para el juez y oigan bien lo que decía, treinta días para la perra, y aparra lechó cien días, y todo el que allí reía se meses se hipala la porra. Soy el acusador, me dijo oiga usted señor, si vuelve aquí con la perra, con esa perra de parra, lo mandaré a fusilar, a usted a la perra y a parra, allá por el platanal. Pero que lío, pero que lío, pero que lío con compañero.